Es un gusto estar con ustedes compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento en esta oportunidad. Es el capítulo 28 del libro de Génesis. Capítulo 28 de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios d i o a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labam, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y v i o Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob,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 y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.